Yo estoy cantando No te cansas de alabarme Y cuando me voy Empiezas a criticarme El pueblo con su clamor Hoi, en dan